que ha lanzado la Universidad Nacional de La Pampa eh, hablábamos con Silvia Bersanelli eh, activista por los derechos de las personas con discapacidad y expresidenta de la Comisión Asesora para Personas con Discapacidad en Argentina y lo volvemos a hacer nuevamente eh, hablando eh, unos minutos con Silvia Silvia, Pablo y Valentina te saludan de Kermés, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. bien. Eh, Silvia, eh, vos y otra persona, eh, Pamela Molina, una, Pamela mujer, Molina. Sí, una mujer sorda, este, habían cuestionado esta diplomatura en Huerta Familiar Agroecológica que sea exclusiva para personas sordas. Eh, ¿Tu reclamo avanzó? Eh, ¿Se logró algo? Contanos, a ver. Bueno, lo último que hicimos fue pedirle al rector, cuando nos responde que es responsabilidad de las unidades académicas, es decir, de agronomía y ciencias naturales, mm. eh, bueno, que, que se pueda tratar en el Consejo Superior, en la Comisión de Accesibilidad y en el observatorio. ¿no? Mm. Eh, y se trató en el Consejo Superior el 7 de abril, bueno, así sido un debate bastante extenso, eh, y, y bueno la, la, la verdad que no hubo una interpretación por parte sobre todo de la doctora de, de agronomía porque ella entendió que era un encuestionamiento a la diplomatura y no es un cuestionamiento a la diplomatura ni en ninguna formación ni en ni a ninguna carrera que pueda hacer la universidad, sino que el cuestionamiento claramente es porque está fuera del marco normativo que señala la convención, que eh, la educación tiene que ser inclusiva, es decir, la, el cuestionamiento es de que sea exclusiva para, para un, un colectivo de personas con discapacidad, que en ese caso es la población eh, sorda e incluso eh, lo exige, que, que certifiquen, que... que que tenga sordera una persona, o sea, es más grave todavía el tema, mm. este, porque el destinatario es eso, es decir, una persona sorda y que certifique, dice. Entonces, lo grave es esto, es seguir aumentando la separación entre las personas Este, con, con algún tipo de discapacidad cuando la, la inclusión en todos los ámbitos incluso el educativo es lo que busca es generar precisamente eh, una, una participación activa entre los diferentes colectivos entre las diferentes culturas incluso entre las diferentes lenguas uh -huh. este, porque en realidad eh, lo, lo que debe hacer la universidad la, el Ministerio de Educación que ya lo está haciendo el Ministerio de Educación en Bamba hace 15 años Este, en, en el claro proceso de educación inclusiva, es eh, eh, generar espacios donde puedan participar todas las personas con y sin discapacidad, con diferentes lenguas, de diferentes etnias, es decir, eh, bueno, y eso es lo que nos hizo la, la, la, en este caso la Universidad de Agronomía de Ciencias Exactas y Naturales. Eh, Silvia, entonces en la reunión del Consejo Superior se trató tu, la nota que presentaste vos y sí. Molina y nada más. Eso, quedó ahí. No, y nada más. Ah. Y, y bueno, y la propuesta que la pasaron a la comisión, bueno, se negó, se, se negó porque la verdad que no se entiende por qué se puede negar, porque eh, una de las de, de, de la realidades es que la comisión esa tiene que intervenir siempre para poder garantizar la, la accesibilidad. Ah. Este, y no, no quiere que sea formal, sino informal. Eh, solo hubo una que recuerdo que hayan eh, votado a favor, fue el consejero Prieto, Madur y Ferrán, si no me equivoco, bueno, y creo que más que ahí no los nombra, hubo mm. más votación, pero bueno, no lo no, ganó. No, no. Así que lo que se va a hacer es que el Consejo le va a pedir a la Comisión que informalmente invite a las dos. Este, a las dos de cara y a los, consej a los consejeros que quieran ir eh, sí. nosotros vamos a solicitar con Pamela Molina ser invitadas también a esa reunión uh -huh. eh, porque bueno porque la verdad que pretendemos aclararles sobre todo a las dos consejeras y a bueno y a aquellos consejeros que no hayan interpretado lo mismo bueno cuál es el planteo Este, Cuál es esa importante oportunidad, como dicen varios eh, consejeros ahí, de, de, de que la universidad se pueda alinear y sea accesible, no, este, a, a inclusive y que brinde lo como corresponde, los ajustes necesarios y los apoyos a las personas que, que lo soliciten. No han recibido entonces ninguna eh, explicación, ni argumento de por qué fue así convocado. Ellos lo, lo que responden, en realidad lo, lo que responden en ese consejo, no, eh, es que ellos habían hecho una, una ya una diplomatura que tuvieron eh, ese reclamo y que entonces eh, crearon esta a, a específica. Uh -huh. Pero en realidad cuando hay reclamos de las personas con discapacidad en que se brinden los ajustes razonables, lo que hay que hacer es en el marco desde la inclusión con el resto de los compañeros no generar algo específico claro. esto ya lo hicieron en... El en el final del 1800, cuando dijeron, ah, bueno, no, en estas escuelas vienen los normales, y la verdad que no tenemos para, en el concepto, ¿no?, los alemanes y crearon las escuelas especiales. Entonces, la verdad que lo que está haciendo el, eh, estas dos unidades académicas es comportarse como lo hicieron finales del 1800, decir, ah, bueno, no, no, no podemos incluirlos en estas diplomaturas que son, en teoría, para los que no son sordos, diría, y les vamos a dar una. Es una locura en el marco de los derechos humanos tal como está planteado hoy, ¿sí? Uh -huh. Porque si yo soy una persona con una discapacidad y soy ciega o, estoy, este, o soy sorda, ¿no? Este, lo que tiene que hacer la universidad y el Ministerio de Educación, si voy a la escuela, es brindarme los ajustes razonables para poder cursar con el resto de mis compañeros. Y lo que es más grave aún es que en esta universidad y en otras carreras hubo personas sordas y personas con otro tipo de discapacidades que cursaron con el resto de los compañeros. O sea, a nadie le generaron una carrera de abogacía porque es ciego, para que sea en baile, Y a nadie le generaron una carrera de contador eh, exclusivamente para personas sordas. Entonces, la verdad que no tiene ningún, ningún argumento. Uh -huh. Pero sí es importante que se aclare que el cuestionamiento es esta exclusividad que se genera que está mal porque es eh, excluyente, ¿no? Porque las, las, sobre todo la decana de agronomía plantea, primero como si fuera una cuestión, una cuestión personal. Ni, ni Pamela Molina ni yo conocemos a la, a, la, a la decana ni a la otra decana, o sea que no es personal. Eh, segundo, que, que es a la carrera o a la formación, entonces habla de la autonomía, no es ni a la formación extra este, curricular, ni posgrado, ni, ni de ni, ni carrera universitaria, es a la exclusión que se hace de las personas con discapacidad de poder cursar con sus compañeros, ¿no? Mm. Este, esto es, es la verdad que lo, lo, lo grave de la situación. Mm. Silvia, ¿esto está ocurriendo en otras universidades? Eh, que han mire es, es es probable que ocurra mm. pero mm. eso no quiere decir que esté bien claro. a ver si sí, hay hay delito sí hay delito está bien no no mm. no está bien no sí. porque esa es la realidad desde que se plantea la convención que además es un tratado de derechos humanos y además es constitucional es decir está en la constitución mm. este bueno que que se que, que se haga mal no corresponde y la verdad que la justicia también tendría que actuar Sí, no. sí, sin ninguna duda que es así. Ahora, eh, ocurre en otras ciudades sí seguramente que va, va a ocurrir. No. A ver, en algún momento también se generó una, una universidad exclusivamente para sordos y está bien, no, pero la convención es del año 2006. Ah. Entonces, la verdad que no, no este, decir que lo hago porque otros lo hacen no, no me parece que es un argumento. No. Y, y otra cuestión, decirle que yo no puedo dar respuesta a dos integrantes de, de, la, de la comunidad, que eso también fue plantado. Tampoco es así, porque la verdad es que cuando uno es un funcionario público, sabemos que tenemos responsabilidad este, para con todos, ¿no? Entonces me, me parece que, que eso es lo importante y que además eh, también lo grave es persistir en el error, ¿no? Porque si uno se da cuenta como funcionario público de que está cometiendo un error, bueno, pues lo que hay que hacer es poder subsanar ese error. ¿No? Y la verdad que esto está fuera de la, de la norma, fuera de lo que señala la Constitución incluso. Claro. Eh, Silvia, eh, ustedes van a insistir, eh, digo, en algún otro ámbito no, o, o en, van a seguir insistiendo ahí en la universidad para que se modifique. Nosotros esto? nosotros creemos que, que el ámbito es de la universidad, si el sí. ámbito es de la si no es del ámbito, estamos, estamos muy graves, ¿no? Porque sí. la universidad que la verdad es que uno de los objetivos que tiene es formar ciudadanos críticos, en el marco de los valores éticos, en el marco del cumplimiento de la normativa. No quiero pensar que, que este ejemplo de las dos unidades académicas diciendo bueno estemos fuera de la norma, ¿no? O hagamos esto que aunque esté mal lo vamos a hacer porque otros lo no hacen. Entonces es muy grave, es muy grave como sociedad que eso pase. Nosotros vamos a solicitar este, y eso lo vamos a hacer hoy a, a, al rector y a, y, a, y a bueno, y a todos lo vamos a hacer por la duda porque si no se van a ofender este, de participar de esta reunión de, de la comisión de accesibilidad que fue un gran avance que tuvo la universidad, la generó en el en el año 2015 yo he participado trabajando muchas veces en materia de accesibilidad fue la propia este, universidad incluso quien planteó en su momento hacer una capacitación para la universidad en materia de inclusión sí. este, la coordiné yo con diferentes profesores de, de este de de, de, de, de, de, de diferentes países porque este hasta de la universidad eh, doctores de la universidad de la unar estuvieron trabajando ¿no? Este, y bueno, y así que es una lástima, vamos a pedir eso y vamos a ver qué es lo que se resuelve Justamente por esto que hablabas de que la universidad viene trabajando en, en la inclusión en, en distintos aspectos, eh, ¿te, ¿te llamó la atención que fuera el, eh, así este planteo para, la, la, para el taller o la diplomatura de huerta familiar agroecológica? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y porque está fuera de lo que me señala la convención, ¿sí? Y a ver, el argumento podría ser eh, eh, que las personas con discapacidad lo, lo soliciten, eh, eso podría, podría ser así, pero eso pasa porque durante mucho tiempo las personas con discapacidad no tuvieron la oportunidad, Esa es la realidad. Hasta el año 2006, donde, no se, donde claramente se plantea la convención de que la educación tiene que ser inclusiva en todos sus niveles, ¿sí? este, las personas con discapacidad fueron muy pocas las que tuvieron op oportunidades ¿no? de poder ir a la escuela, de avanzar, fue la lucha individual de la familia, fue la lucha de cada una de las personas por sus derechos. Entonces, obviamente, si vos eh, eh, o cualquiera de ustedes no, no tienen oportunidades para hacer algo y mañana te ofrecen algo, este, ¿cómo vas a decir? Vas a estar feliz, eso lo va, porque nunca te dieron nada. Eso uh -huh. también fue planteado este, por la rectora. Dice: si No, la, la, las personas están muy contentas. Sí, claro, seguramente deben estar contentas. ¿Quién no va a estar contenta si nunca te ofrecen este, eh, esa oportunidad de poder estudiarlo en tu lengua? Uh -huh. En este país, que nunca se reconoció todavía formalmente la lengua de señas ¿Sí? y esto es realmente una falla y ahora hay una campaña muy importante para, para que se reconozca legalmente la lengua de señas, ya, ya, la verdad que los ministerios de educación deberían dejar ¿sí? de, de, de tener como segunda lengua el inglés y realmente poner a la lengua de señas argentina. ¿Pero por qué? Porque hay mucha población sorda y, y yo creo que eso debería ser un avance, incluso para el Ministerio de Educación de La pampa Donde vaya un estudiante sordo, esa escuela incluidos sus profesores, deberían estudiar, deberíamos estudiar todos, me incluyo, lengua de señas argentina, ¿no? porque es una manera también de reconocer a la lengua de señas argentina que, que, que, que es la, la lengua ¿no? de, de, un, de un colectivo que no hemos escuchado, este, eh, no solamente en Argentina, en muchos lugares. Silvia, eh, muchísimas gracias por estos minutos, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No, no, Juan Pablo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Valentina eh, y, y la verdad, bueno, muchas, muchas gracias por, por ocuparse también y preocuparse por de este tema. Bien, que tengas buen día entonces. Igualmente, gracias para ustedes. Bien, Silvia Bersanelli, eh, activista por los derechos de las personas con discapacidad y también fue presidenta.